Desde este minuto comienza a rodar el informativo deportivo Área 18. Durante 60 minutos estaremos con todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad al con éxito y ahora es simplemente un crack. Buenas tardes amigos oyentes, buenas tardes amigos de área 18 Cuando son las 8 con 14 minutos comenzamos este nuevo programa eh, Hemos pasado unos fríos bajo cero que están pagando las consecuencias Bueno, yo estoy pagando las consecuencias que estoy muy refriadísimo Estoy congestionadísimo, así que si me sale una tos O oh, estos pajaritos que se cruzan por la garganta me van a disculpar eh, Hoy se juega los 90 minutos restantes entre la U de acá de Chile, la U de Ciudad de Chile con chivas de allá de méxico eh, este partido va a estar muy pero muy complicadísimo eh, espero como todos esperan que que la u eh, salga victoriosa en este en este partido que va a estar pero muy difícil las chivas viene de unos partidos amistosos que allá en, en, en inglaterra Eh, jugó contra Manchester United, nada menos que Manchester United, le ganó a, a, a Manchester Chivas 3 tantos a 1, eh, un partido muy entretenido, yo lo vi, eh, vi también las jugadas, pero creo que vienen con un, un nivel superior eh, eh, a, a lo que ha demostrado un poco la U. Eh, en este momento no estoy solo, ¿eh? estoy con José Manuel Labrín. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo está usted, señor? Yo un poquito congestionado, así que con por esto es frío. ¿eh? Hay que estar ahora hay que acostarse hasta con, hasta con el gato. Muy buenas tardes, eh, Sipo. Sí, pues, Se nota a lo lejos que estáis medio resfriados, Gerardo. Eh, me parezco a Rudolf con la nariz. Con la... <risa> no, pero ese es otro problema. <risa> <risa> Las rositas. Eh, un saludo a mi amigo eh, Silva, también, que... Anoche estuvimos en reunión, pero no se imaginan el frío que sentíamos acá Yo creo que el mismo frío que estamos sintiendo aquí en la radio Así que por favor un aviso económico, por favor rájense con una estufita Porque se ve que está haciendo mucho frío Así lo hacemos más a, a, a dos y a menos ¿cierto? Pero está quedando poco ya del frío, ya van a empezar los colores por septiembre ya la Septiembre, primavera. septiembre, me encanta septiembre a mí Creo que la, la fecha que más me gusta es septiembre una que eh, marca mucho el nacimiento mi hija Fue el 18 de septiembre ¿eh? y, y muchas cosas van por el tiempo La mía el 20 El 20, el 20. El, el, Pasando ya las cañas <risa> lo Pasando lo malo Oye, eh, la U juega con las chivas de Guadalajara Hoy a las 9 no es... Un complicadísimo partido para la U Mira, eh, yo lo veo bien complicado Sabes que bien objetivamente si, si bien es cierto, la U ha sido uno de los, de los equipos Con mejor resultados como Visita Pero no así como local Entonces eh... Pero si nominaba si por ese lado tenemos que ver que Chivas eh, Lo hace bien de local Y mal como visita Entonces eh... están, están parejos en ese lado Si lo veis por historia, por trayectoria de este campeonato Están parejos Así es, mira eh, He visto hasta nota eh, he leído incluso hasta nota Donde sale eh, incluso el Matador Salas También de un gran referente de la Universidad de Chile que dice que no le convence el fútbol de, del técnico de la Universidad de Chile, si bien es cierto ha tenido resultado pero no como el fútbol, no como se venía viendo con la Universidad Chile antes, que a veces, si bien es cierto, a lo mejor el, el fin justifica los medios, hay un, un, hay un, un, un término donde... Eh, Más vale un buen resultado que un buen juego. Eh, eso es lo que pasa, es lo que está como ahora dándose como... La tónica. La tónica, está como de moda esto. Eh, el, el, un ejemplo, el, el Inter que el año pasado ganó todo, pero con un juego que no le gustaba a nadie. No, no, no convencía a nadie. Espe espero que esta fórmula le resulte, por lo menos a llegar a una final. Eh, y, y terminar un poquito con esta discordia de que Colo-Colo quiere, que la uno... ¿Sabes qué? Sí. Mira, yo una me, déjame al final, déjame terminar una, una un, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Los argentinos, los brasileños pueden darse ese gusto que decirle a un a un compañero, un archirrival, que no hagan en por qué? Porque la han ganado ocho veces, diez veces, queda lo mismo, o sea, van a sumar una más o van a apetar una menos. Pero no así como Chile porque Chile necesita eh hacerse un pegamito. yo creo que la U tiene tiene tiene hoy la posibilidad de hacerlo y ojalá que lo haga de buena manera. ¿Sabes qué? Yo lo digo de una forma personal, yo tampoco quería. Yo quería que, que, que la U llegara hasta ahí nomás, pero si lo pongo, si lo pongo a pensar fríamente, al fútbol chileno mejora. Pues. Llegan veedores de todos lados y no ver solamente a la U, viene a otro equipo. Entonces, para el fútbol chileno sería bueno, sería sería grande. Eh, ¿Sabes cómo alinea la Universidad de Chile? Igual como se paró allá en... en... Chivas allá en Guadalajara. Con Pinton Portería, línea de 4, Rojas, Olarra, Victorino que Victorino tuvo un poquito complicado, Víctor estaba lesionado. ¿eh? Tuvo en dudas si sí, un eh, fuera a reconocer el estadio o el estadio nacional, hicieron un poquito de fútbol, practicaron y chocó Victorino con Seymour y le, le produjo un leve jeans en el tobillo. Eh, Victorino es uruguayo? Eh sí, uruguayo. Uruguayo es ¿sí? No de Paraguay Uruguayo, <risa> Uruguayo. Eh, eh, esto, esto Estos personajes tienen sangre dentro Entonces no, no va a querer faltar A este partido eh, Pero está confirmado Rojas, Olarra, Victorino, Rodríguez Esa es la línea cuatro. después Después eh, la dos contención Iturra con Seymour eh, Por izquierda eh, Puch Y por derecha Contrera Enganche, Montillo Y solamente en punta Olivera Que eso es lo mismo que Eh, no puede, no puede arriesgar este trabajo yo creo que no puede arriesgar con no puede existir como de local pongo dos delanteros o tres delanteros que vamos a ganar no lo puede hacer, yo creo que este equipo, eh, si bien es cierto es especulativo pero yo creo que puede darle resultado eh, eh, Obvio, porque no pueden darse el lujo no fue el peluso luz el paletito <risa> Sé que yo lo encuentro muy parecido a Juanano. ¿A qué cara Juanano, Gómez, ¿Ah? igual, igual eh, un poco de una cuota de de humor. No, se me fue lo que quería que no. Ya, Chivas se para con Michel, la línea de atrás eh cuatro, de Luna, reynoso Magallón y Ponce. son los cuatro atrás. Juega con juega con un puro contención, que es Brice. Eh, dos volantes por el externo que es Mejía Fabián. Un, un volante central, Bautista, en punta Bravo y Arellano. <coughs> Fataa, líquido aquí va a remojar un poquito la garganta, amigo Rodrigo, ¿eh? más, más roja rojas se te va a colocar la, la nariz Nada, por, ¿Sabes y... que el otro día a propósito de, de estar fui a ver el partido de la U? No ya dónde no encontré ningún ningún De donde ir a ver un partido. No lo lo vi con unos colocolinos ahí <risa> pero no sé dónde están todos los, los de la 1 no no no no no mete tanta huya la huevada ¿eh? Yo creo que aparte un pingüino de fanático eh, espero que yo en serio yo le deseo lo lo, lo mejor a la U si viene cierto hasta complicado si quieres quieres que te dé un resultado un pate a uno sí, yo, yo igual, un yo, no, igual. No, yo, yo creo que no, va, no no va a dar más Eh y de ahí si hay un pate a uno va a largas y Eh, Pineda, sí, sí. Si empata a 2 Clasifica a Chivas Y si empatan a cero 0 Bueno ojalá que gane Pero no No, no, no, no, no, la, no, no aspiro más a un empate eh, eh, Después volvemos Después de un temita que va a preparar Para mojar un poquito la garganta Para bajar un poquito la toa Nos sé, vemos todo lo que es Con la primera vez los resultados que tuvieron El fútbol nacional Robaste mi alma, gitana me vuelves loco Mientras tu cuerpo danza al ritmo del son rabioso Tengo el corazón en llamas, los dioses están furiosos Por vos vendería el alma al mismísimo demonio Ay porque te vas, mi cruel demonio Sos una daga dorada atravesando mi corazón roto Ay porque te vas, mi cruel demonio Sos una daga afilada atravesando mi corazón roto pa del son changas se ven esos gritos le <ríe> eh, voy a dar una avisito acá eh, para toda la gente que está sin peguita eh, se necesitan podadores podadores para parronales eh, el señor Francisco Valenzuela avenida Bulnes 48 con él hay que contactarse al número 83727547 eh, podadores de parron que es el pago semanal, muchachos, así que todos los fines de semana hay platita, así que eh, ahí a todos los jugadores Francisco Valenzuela 83727547. Repito 83727547. Avenida Bulnes 48, preguntar por Francisco Valenzuela. Ah, oye, y si avisan que van debate de la radio, le van a aumentar al tiro eh la, la, una hora de colación. <ríe> eh, también, oye, también quiero dar otro visitito y yo yo yo aquí en, en la en la vía de la ilusión, yo no sé quién es el que arregla las luces porque eh, no no tenemos luz en la aquí ¿a, a quién le podríamos avisarle? al alcalde o al ministerio de obras públicas, no tengo a quién reclamar, pero oye, si hay alguien que pueda decir al, a Chilectra, no tengo ni idea, pero no hemos tenido luz dos semanas van a arreglar un rato y se corta otra vez. No sé que eh, no sé si pondrán cable de plástico. No tengo idea, pero oye, nosotros también vivimos ahí, así que por favor, eh, yo siempre siempre critico lo mismo. Le aseguro que un día en Rengo no hay luz, reclaman y van al otro día a arreglar. Acá también puede hacer lo mismo, acá también hay gente. También vivimos. Por favor, pongan un poquito más de atención para acá porque también hay ciudadanos chilenos. Así que por favor Yo quiero dar otro aviso Gerardo Este sábado nos vamos a encontrar en la cancha, en el estadio Rosario Para una cooperación para nuestro compañero y amigo Cristian Miranda ya, que ya hablamos de una lesión que tuvo, una muy fea lesión Ahora queremos recordar fondo para ayudarlo y, mira, En gente, una tarde deportiva le, Una tarde deportiva Toda la gente que, que, le, que le guste jugar no va a sobrar Porque siempre en, en estos partidos Eh se compromete arte gente pero al final no llegan todos. Entonces si, si usted tiene ganas de jugar, quiere apoyar, vaya con su, con su equipo, una luquita en la entrada, va a haber de a haber eh, cosas para comer, van a haber unos refrescos, una bebida, <risa> unos juguito, <risa> un chupi, agua mineral. Así que para para el, para el que quiera apoyar y ayudar Eh, nos encontramos el sábado y va, va, va, va a estar re bueno una tarde voy, a, es voy, a, de voy a yo participar con, un, con, con la empresa donde trabajo así que yo no sé si estará escuchando Rodrigo Rojas, el famoso Liga así que prepárate eh, traemos muy poquita gente yo eh, tenemos la empresa, ya hay que a poquita gente trabajando yo creo que son como 6 así que invito a todos los que quieran jugar eh, los invito estoy seguro que no jugar así que vayan a no, muchachos una luquita nada más cuesta una luquita y nada cuesta cooperar así que esto es una buena causa donde yo trabajo también viene gente que se compromete siempre es que yo trabajo en agrosuper eh, y no, no, nunca llega todo entonces de repente no va, no va a quedar con la cana va a jugar lo importante, a lo importante es que asistan muchachos lo importante es que asistan muchachos eh, porque nosotros tenemos lo hemos sumado a una a una ayuda para cristian miranda que lo necesita eh, lo necesita mucho saben muchachos este fin de semana hubo un nuevo fecha del campeonato eh, de primera división en primera donde hay dos partidos suspendidos que es cobsal la universidad de chile por las por la razón de que juega ahora la, una la, la última sede final contra Chivas y Unión Española con Everton que Everton se enfrenta mañana desde las 14.30 horas con Everton de Liverpool de Inglaterra así que ojalá el pelado Costa haga una buena labor allá en la localidad en, la, en el lugar de los de los Beatles es eh, muy bonita la historia de, de, de, de los dos clubes ¿eh? porque la gente que, que fundó Everton de Viña del Mar se vino para acá a Chile y eran fanáticos ...fanáticos del de, de Everton de allá... ...por eso le colocaron Everton... Acá. ...y después cuando Everton cumple los 100 y Everton Diviña cumple los 100 años... ...se reencuentran de nuevo... ...mira que bonito... ¿eh? ...que bonito... Hijo. ...ya... ...el resultado de... ...este fin de semana... ...San Luis de Quillota... ...recibió a Guachipato... ...el cual le propuso... ...le, le, le impuso... ...o... Oh, ...le propinó... ...cuatro goles a uno... Eh, ...a San Luis de Quillota... Universidad Católica por su parte, cuatro tantos a uno también a O'Higgins, eh, O'Higgins eh, no va una buena senda, O'Higgins ganó por cuatro tantos a uno la semana pasada, la Serena me parece. y ahora cae por el mismo resultado, yo creo que eh, la balanza no está pareja, está para arriba o está abajo, pero no muestra un buen fútbol O'Higgins. Se va a los extremos. Claro, y he visto el planteamiento del Guagua Hernández, no, no me gusta para nada. Tiene jugadores buenos y los tiene la banca. Es más, eh, mandó a préstamo al, creo que el mejor jugador que le podía salvarle... Uh, al Harry Potter, igual que tú. Kevin Harbutton. Harbutton. <ríe> Lo mandó a la Unión Española. Eh, Universidad de Concepción, 1, Palestino, 0. Newblense, 1, Audax, Italiano, 5. Después de este partido un despido al, al técnico de, de Ñublense que el mismo técnico que dejó la embarrada con Rangers me parece el año pasado que colocó un, un, un extranjero más y le quitaron los puntos el mismo te, el mismo técnico y pues, para, para no me acuerdo cortos. como es, uno gordito chiquitito no pues, pues, no Brauta Italiano está súper bien ¿eh? ha escalado muy bien en la, en la, en la tabla eh, desde que se reinició el campeonato van, in, van invicto ¿eh? Eh, Wonders por su parte Recibió a Cobreloa Que ganó dos tantos a uno eh, coreloa el rival de Colo Colo El próximo fin de semana eh, La Serena 2, Santiago Morning 0 Y Colo Colo 5, San Felipe 2 Aquí me quiero detener un poquito eh, Creo que Caña mm, Rearmó Reagrupó Y ordenó los jugadores que necesitaban Eh, si bien es cierto, mira, yo no sé si San Felipe venía muy mal o Colo Colo jugó muy bien. Yo creo que eh, puso los jugadores buenos para la pelota dentro del campo de partido. Si bien es cierto, eh, yo creo que donde no lo tomamos como un error, en donde a lo mejor a un jugador no le cumple mucho es Quiroga, en la marca. Pero cuando se, se descarga y se desahoga es un jugador peligrosísimo. Pero creo que en la marca le falta un poco. Pero sí, si bien es cierto, tú igual tiene tres más atrás Que el toro eh, Scotty Scotty Y fue en salida Que también fue en salida un atacante más Así que yo creo que Caña en este momento eh, Juntó a los jugadores que necesitaba Y lo está haciendo jugar full Si para ganar, con lo tiene que jugar con Caña nada más. Uh, Con Caña Y además que eh, con veneno A Peter Veneno eh, Igual a Peter Veneno bueno, bueno, El bueno Lucas Wilches excelente jugador, creo que personalidad, pachorra, se ha parado muy bien en la cancha, eh, muy buen jugador. Y con la entrevista yo me he dado cuenta que, la parte de todo lo que nombraste, tiene humildad el cabrón, humilde para, para dar la entrevista con, con los periodistas. Yo creo que así se gana el corazón del, del hincha Alba, con humildad, no, eh, sin, sin subestimar a nadie, ni ni creerse ser, ser más que otro. ¿Cómo va el puntaje? En este momento Colo-Colo con 38 puntos. Universidad de Chile con 36, un partido menos. Universidad Católica con 34. O'Higgins con 26. San Felipe 25. Unión Española 25. Cobresal 24. Auda Italiano 24. Guachipato 23. Everton 22. Wander 21. Palestino 20. Newblense 19. Cobreloa 18, Universidad de Concepción 18, Santiago Borning 17, La Serena 15, San Luis 12. Eh, Gerardo, ¿sabes qué? Debe haber un error en la tabla. Porque Universidad Parece de Chile sí. tiene un partido menos. Y si lo que dice la tabla es que si gana pasa Colo Colo y no es así. Sí, no es así. No. Debe ser que el, el empate que tuvo la semana pasada, Universidad de Chile lo tomaron pucho. O, mira, yo esta, toda esta información Yo la saco de terra Y lo voy a hacer una demanda escrita <risa> No, mira, en realidad en serio, yo, este, Tú mismo te das cuenta Pero yo creo que no si, yo estaba Mientras que leía me estaba dando cuenta Porque acá auto italiano va cuarto Y aquí en esta posición ya va octavo Entonces hay una diferencia De, de puntaje eh, La próxima fecha Todavía no hay No hay horario ya Si sí están los rivales lo puedes ir tú para toser un poquito. <risa> Juega Audaz Italiano versus Unión Española. O de Rancagua versus San Luis. Eh, Santiago Morning versus Cobresal. Universidad de Chile La Serena. Huachipato Wanderers Coreloa, Colo Colo. Palestina Universidad Católica. San Felipe Universidad de Concepción y Everton Newlenz. Esas son las parejas que están formadas para la próxima fecha, Gerardo. Así es, eh, volvemos un poquito a los avisos económicos, eh, quiero dar énfasis, eh, realmente en esta fecha no hay mucho trabajo, así que eh, quiero quiero dar nuevamente que Francisco Valenzuela en avenida Bulnes se encuentra, este señor necesita apodadores de parronales. Eh, un pago Hay pago semanal, el teléfono es el 83727547, el caballero se ubica en Burnes 48 también. Hay un gran bingo para la señora Juanita, a beneficio de la señora Juanita, eh, a realizarse el día sábado 7 de agosto a partir de las 15 horas eh, este bingo vale luquita no me acompaña mil pesitos el local está frente frente eh, de, de la plaza de, del santito de san esperito ¿no? Ahí. también les quiero comentar que el eh, a su gol de rosario hace la reunión extraordinaria mañana donde también se van a tirar unas rifas que se pasaron el día domingo anterior que también va en beneficio de nuestro compañero Cristian Miranda Así que ojalá que vayan todos todos A compartir eh, Van a ver una sorpresita Así que muchachos vayan eh, a, a, Al sorteo de la rifa A beneficio de nuestra vida Así que eso es hora de visito? Un temita Vamos con un temita y Unos saludos después ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Eh, quiero también dar un saludo a Rodrigo Que se quedó aquí en Los Controles Ayudando acá al programa Área 18 El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario Póngale más compañeros Amigos y amigos, les habla El Franco y quiero invitarlos muy cordialmente a escuchar todos los sábados de 12, a 13 horas un programa folclórico en Radio Conciencia 107.7 del Corral a la Viñadero. ¿Ciclovías o supercarreteras? los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos eso no es equidad eso no es democracia que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio un tercio para los medios públicos un tercio para los privados ...y un tercio para el sector social... ...campaña, democracia en las comunicaciones. Para todos los amantes del deporte... ...seguidores de la Redonda emoción del Fútbol... Sintonice los martes y viernes de 20 a 21 horas, Área 18, en Radio conciencia 107.7, El Desafío de la Palabra Rural. El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Con la conducción de Gerardo Quesada, Cristian Pino. Y el hombre venido del más allá, el enemigo del arco, el enemigo del gol, el señor Daniel Antigol. Y no se olvide, Área 18, martes y viernes desde 20 a 21 horas. Estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad al cole éxito. 3, Son las 8 y 43 minutos. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol al estadio Hoy le vamos a mandar un, saludo, un saludito a, al Daniel El Antigol, que se perdió, ¿eh? se perdió de acá, igual que mi amigo eh, Cristian Pino, empezó a pololear y desapareció, esto le pasa a mucho, a propósito de eso, eh, un saludo a mi primo Claudio Cáceres, yo sé que me está escuchando, porque también pues habituada siempre las canchas, se casó mi amigo y se perdió, es Carlos Arce me dijo que dijera eso, así que no eh al que debería le pasado y no le pasó, le pasó lo contrario, fue con más ganas las canchas cancha, fue Filipa Ayala. <ríe> Filipa Ayala, te buscamos por para que salirte a de las canchas, moni. Y... igual. <ríe> sí, es, es más puntual ahora <ríe> Yo creo que, que ver, no, eh... Dos por <ríe> Oye, abrocha, no, a propósito, aprovechar de Salva. Mi... Claudio Cáceres tuve cumpleaños el 2 de julio, eh, también la, lo lo hice aquí por la radio, eh, cumple 35 años, ya va directamente a los cracks. Eh, así que eh, un saludo un abrazo fuerte y yo sé un saludo también a Carlos Arce que está junto a él que también es un, un, estar es un, un crack estar abrazaditos con el frío por el frío a esa, a esa edad empiezan a devolver la plata creo <risa> se hacen masajes con el carnet ¿eh? a, esa, a esa edad no pero de que estarán conversando alguna cosa una culpa al cajero una así, ¿eh? echándose la culpa a uno pero bueno Eh, un saludo para ellos eh, también le quiero, mira, está escuchando la propaganda que se llama Del Corral a la Piñadero este programa lo hace el día sábado el amigo Franco ¿cuál es Franco? ¿Cuál? Franco ah, sí. Sí. no, ¿no? no sí, mira, es que, no, es que yo es que le voy a pasar un aviso, no le bajen el volumen a la radio. el hombre habla así habla fuerte, así que no no crean que es problema de la radio no, es, es problema eh, vocable, vocal del de, de Franco, es su naturaleza, así que Escuchen la nota, tranquilo, es muy buen programa. Yo creo que cuando Ales le vas un poquito, cuando tiene la canción le suena un poquito. Eh, José Manuel, el, este domingo no hay campeonato, no hay competencia de, del campeonato local de la Asociación Real de Fútbol, excepto un puro partido que está pendiente entre Unión Esmeralda y Real Juventud. Este partido estaba pendiente, eh, se suspendió por a raíz de un accidente que tuvieron jugadores que que iban eh, con dirección a Unión Esmeralda. Eh, afortunadamente no pasó ni, ni, ningún accidente nada que lamentar eh, pero sí se suspendió y van a seguir eh, va a seguir eh, este fin de semana este partido pero eh, hay un amistoso eh... hay, hay un amistoso creo que juega santa olga del retiro contra norte verde y clásico de ella clásico del norte y ¿eh? Y aquí en el, el Clásico de Rosales también se va a jugar en el Estadio, Azucol versus Nacional. Todo esto es para um, el, el partido de Santa Olga con Norte Verde. Es para reunir, para poder sacar lo, lo que lo que ayudó el, cada club, el, a, a Cristian. Y el, el Azucol vs. Nacional es lo mismo, el mismo fin. Me llamaron para que me fuera luego. <ríe> a propósito que estaba molestando al Claudio, a veces si me pasa lo mismo. Eh domingo este domingo que eh, se suspendió las fechas por el, por el asunto de la lluvia pero todo sigue sigue igual así como decía josé manuel labrin el clásico a sugol nacional nacional a gol, en el estadio de rosario eh, la entrada en mil pesitos muchachos mil pesitos solamente eh, mil pesos no hay excusa para no ir a jugar a hacer deporte para cooperar eh, también el otro partido amistoso que se hace en la localidad de retiro eh, entre santa olga y norte verde Eh, los puntajes los tiene por ahí Samuel? en el notebook eh, si los tengo Gerardo te los doy por serie en tercera serie grupo 1 Unión Esmeralda con 14 puntos Juventud Chilena con 11 Real Juventud 9 puntos Nacional 6 Colón Esmeralda 5 en el grupo 2 tercera serie Eh, Puntero Basucol, lo sigue Santa Paulina con 12, Azucorpa con 13, lo sigue Santa Paulina con 12, Filial Católica con 11, Santa Ola con 10 y Norte Verde con 0 puntos. Eh, en segunda serie, grupo 1, Juventud Chilena 15, Real Juventud 10, Colonia Esmeralda 8, Nacional 4, Unión Esmeralda 5. Eh, el orden usted lo revisa. En el grupo 2, Eh, Santa Paulina con 14 junto con Santa Olga filial católica con 11 a Azucol 5 y Norte Verde 5 puntos en la categoría Senior Grupo 1 Juventud Chilena 19 Colonia Esmeralda 11 Unión Esmeralda 10 Nacional 7 Real Juventud 1 punto en el grupo 2 de categoría Senior Santa Olga tiene 17 puntos a Azucol 10 Norte Verde 7, en el último lugar, Filial Católica, junto a Santa Paulina, con 5 puntos. Y en primera serie, la serie de honor, en el grupo 1, Juventud Chilena 17, Nacional 8 puntos, Unión Esmeralda 5, junto con Colonia, y Real Juventud 4 puntos. En el grupo 2, Azucol 17, Santa Paulina 13, Santa Olga junto a filial católica 8 y Norte Verde con 7 puntos esa es la, la tabla de, de posiciones por, por serie Gerardo están muy peleadas algunas, otras no tanto pero, eh, aquí, pero todavía aquí hay muchos campeonatos aquí podemos decir que ya hay algunos clasificados porque quedan solamente 3 partidos aquí hay 9 puntos disputa no así para el, el, el puntaje general por clubes que en el grupo 1 lo lidera Juventud Chilena con 116 puntos. Eh, lo sigue muy de lejos Colonia Esmeralda con 56 puntos. Nacional con 51. Unión Esmeralda 50. Y Real Juventud con 38 puntos. En el grupo 2, el puntero es Azucol de Rosario con 93. Lo sigue Santa Olga y Santa Paulina con 82. Filial Católica con 62. Y Norte Verde con 51 puntos. En esta serie, en este, o sea, en este tipo de campeonato, en este, en este tipo de acumulación de puntaje son 20 puntos en, en la tarde, así que quedan 60 puntos en disputa, hay tres partidos pendientes, eh, tres partidos que quedan por, por terminar la rueda, así que queda mucho, queda decir, aquí no hay decir nada. Que... que por esta parte, por este tipo de, de, de campeonato hay un puro clasificado. Juventud Chilena en el, por, chilena por en el y grupo 1 116, 116 puntos de 140 no, sí, sí. Así que eh, Lo bueno del campeonato Que te da interés de principio a fin para eh, Ya no, ya sea por serie O por el acumulativo por club Así que tení, Tienes eh, un buen Aliciente para ir domingo a domingo a, a jugar Mientras le den permiso A voy aquí así molestando a mi primo, para que que den permiso a alguien que haya jugar. Eh, puede ir a disputar estos puntos que son importantísimos, y, y para este sábado para, para este sábado no se olvide tarde deportiva y el domingo eh, el clásico solidario, ¿eh? El clásico solidario acá en, en el estadio de Rosario y en retiro eh, Santa Olga versus Norte Verde. Faltan 10 minutos para las 21 horas. Un temita y volvemos rapidito. Si tú te vas, si tú te vas... Mi corazón se morirá si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá si tú te vas. Ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón La historia que rima si estás en mis versos eres la cobija me aliento y si tú te vas ya no me queda nada i si no tú vas, si tú te vas mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía, es la morada que ha visto y si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas. Es la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera el viernes, eres lo que sueño, desperta si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas, si tú te vas. Si tú te vas coso se monta si tu te vas si tu te vas porque so se monta si tu te vas no se viene a si tú te vas. El sol no me Oye, en sintonía hay un chuncho, yo sé que hay un chuncho en sintonía esperando, está ansioso por el partido, eh, no quiere comprar nada hasta después el partido, después el resultado, porque no quiere hacer cábala, no quiere que pierda algo, que dijo, si se rajasca, la embarrá. Así que, pero bueno, suerte Carlitos Arce, ojalá que le vaya muy bien a los azules, eh, ojalá que ganen y después se rajan con el azadito, no antes compadre, no va a ser mufa. Así que, en este momento, me voy despidiendo, hasta el viernes si os quiere, muy buenas tardes. A continuación SKR con Conexión al Bar. Yo antes de despedirme quiero decirle a Felipe Ayala, que era una broma nomás, no se enoje compadre, yo sé que si lo escucho me va retar, pero es una bromita. Ya, ahora me despido de toda la gente eh, y recordar que hay un beneficio de la señora Juanita a realizarse el día sábado 7 de agosto a partir de las 3 de la tarde en al frente de la plaza, frente de San Expedito, en Álvaro Prieto, 176, valor 1000 pesitos. Y con esto con esto termino y agradecerles su sintonía muchas graciass mama pero manos al cielo damos el pitazo final a nuestro programa área 18 muchas gracias por su sintonía y será hasta la nueva edición